Soñaba con un techo de piedra agrietado y con el olor de la sangre, la mierda y la carne quemada.